Fronteras del futuro Y en ese futuro seremos más o menos inteligentes La especie humana será más o menos inteligente Nos lo va a contar en fronteras del futuro Javier Seviano Javier muy buenas ¿Qué tal? Hola, Reyes de la Noche. Hola, hola, hola, pero listos de forma natural o con ayudita. Sí, sí, listísimo y no hace falta irse sea el futuro porque ya, ya hay mucho, listo, mucho, sí, listo. Hay mucho sí. listillo. Hay muchos listillos, sí. Sí, hay mucho, mucho. Pícaro, pícaro. Pícaro, pícaro. Es más más importante yo creo que a veces ser pícaro que inteligente, ¿sabes? Porque a lo mejor en inteligencia estás en tu mundo de eso, pero ser pícaro a veces te, te saca de mucho. Oye, y es durísimo ser las dos cosas a la vez, ¿eh? Sí yo ahí no ahí no estoy <ríe> en ese target no, no me muevo sabéis a os ese dicho que decían mucho nuestras eh, abuelas y nuestras madres de este niño es más listo que los ratones colorados sí. lo sabéis no bueno pues ahora habría que decir que estos niños este niño es más listo que los niños chinos porque los niños chinos son pegan chinos fuerte vienen pegando fuertes muy listos y muy pícaros. bueno si os digo Wuhan, confinamiento etcétera, etcétera, etcétera o situáis, ¿no? No, no, el suena internet, de nada eso, nada, no nada <ríe> no, no, no. Bueno, pues en, en Wuhan, donde eh, creo que se que se dio el, el, el primer fallecido fue a primeros, de, o a mediados hacia el veintitantos, creo, de, de enero eh, pues ya los lo empezaron a confinar a la gente, a los papás se eh, tuvieron que irse a trabajar a casa, algunos sin trabajo O, o, sin trabajo, sin dejando el trabajo porque no lo podían llevarse a, él a casa y otros teletrabajando y también confinaron a los niños lo mismo que ocurrió aquí, ha ocurrido aquí meses después uh -huh. bueno, pues eh, de repente claro, esto y, y, y los que tenéis niños lo, lo, lo, sobre todo pequeños lo, lo han sufrido más tener a los niños durante tantas horas ocupados sin que se te metan en, e interfieran en tu trabajo cuando teletrabajas y que se te metan en tus teleconferencias de, de trabajo etcétera etcétera Es complicado, no pues, sobre todo cuando tienes más oh, de uno. Sí. Es bastante complicado y en eso han estado peleando todos los padres que tienen especialmente niños pequeños durante todo, todo este tiempo y siguen peleando. ¿no? Bueno, en Wuhan, como en otros muchos sitios, a los niños cuando les mandaron a sus casas, eh, claro... ¿Qué haces con estos niños? Dejas de darles, que es el, el, el, el, lo que se ha planteado en, en todos los sitios, dejan de, de asistir al colegio, pero dejas de poner, sobre todo a los más pequeños, que no tienen una disciplina todavía, dejas de, de darles las materias de educación y, y que aprendan cómo estaban haciendo. Pues eh, eh, lo que hicieron los profesores y los maestros de los colegios chinos de, de Wuhan era Eh, ...tenerlos controlados durante unas horas, más o menos las horas que tenían de, de colegio presencial, por medio de una aplicación que ya los niños, como todos son, eh, nacido, han nacido con la, propia, con la tecnología, pues la manejan bastante mejor que nosotros. Y esta eh, aplicación se llamaba, o se llama DingTalk Talk, y está fundamentalmente en la, en la App Store de, de, de Apple, ¿no? Uh -huh. Entonces los niños se registraban ahí, se bajaban esa ¿Es aplicación. aplicación que tú no tienes, porque se te oye no, fatal. Se me oye fatal, a ver ahora, se vale. me oye un poco mejor. ¿Eh? Ahora, demasiado. A, ahora demasiado. Ahora demasiado. Sí. A ver si, si yo puedo regular un poquito la distancia, a ver ahora se me escucha ahora. Ahora, así, se, así. ahora sí, ahora bueno, bueno, pues entonces estos niños se, se registraban en la aplicación, se bajaban la aplicación y desde ahí el profesor o el maestro les manda los deberes, los niños eh, van contando lo que van haciendo, se les monitoriza y también se les monitoriza las horas de asistencia a clases, es decir, es una eh, eh, esta aplicación sí, sí, es muy una libertad tan... tremenda. ¿eh? Esos, ¿eh? Claro, exactamente. Eh, se trataba un poco de tener a los niños... O sea, eh, que no hay ni mismas profesor, mismas. directamente no. es el niño con la aplicación y punto. No, no, hay un profesor, hay un profesor ah. que les dirige las clases, que les ah. manda los deberes, les corrige los niños, mandan por la aplicación los deberes y tal. Sí, y ha, hacen, sí, hacen Sí, exactamente, es un poco parecido. Pero claro, los niños chinos, chinos son, como hemos dicho antes. Y claro, <risa> evidentemente, el país que inventó la pólvora pues algo, algo les ha quedado a los niños de dos mil veinte. Entonces, los niños que son nativos digitales, como ya hemos dicho, dijeron si nos quitan el colegio nos traen a casa no, cada uno en su casa no podemos estar juntos no podemos jugar no podemos salir esto es un rollo patatero mm. y encima tenemos que estar aquí eh, eh, pendientes de pap eh, eh, papá y mamá eh, dándonos la chapa que no nos levantemos que hagamos los deberes que les mandemos que hagamos caso al profesor con los demás interactuemos con los compañeros y tal sin poder jugar y sin poder eh, bueno distraerte como te distraes en las clases y haces tus tus um, ...perrerías que hacen los... ...hemos hecho todos de pequeño, ¿no? Bueno, pues eh, los niños chinos discurrieron... ...se juntaron, hablaron entre ellos... ...y a algunos se le encendió la luz... ...si nuestro problema... ...es una aplicación tecnológica... ...pues vamos a sabotear... ...la aplicación tecnológica... ...vamos a sabotear TikTok. ...y cómo lo podemos sabotear... ...si no tenemos los conocimientos... Eh, con, con, eh, ...en edad infantil... Para mm, entrar desde un ordenador y sabotearla, pues alguno alguno que fue la mecha eh, eh, por la que se mm, divulgó eh, cómo sabotear a la aplicación dijeron la app store es. Un, um, un cajón donde están todas las aplicaciones que van um, poniendo ahí los desarrolladores y el sistema, como hay muchísimas, el sistema es de estar presente y que, que, que la App Store no lo retire, es la puntuación la puntuación eh, máxima son 5 estrellas, y esta normalmente parten de una puntuación que creo que da el desarrollador esta concretamente de TikTok tenía una eh, puntuación de 4,9 es decir, estaba muy bien Eh, valorada. Muy bien valorada y, por supuesto, era muy fácil encontrarla eh, nada más abrir la App Store. ¿Qué hicieron los miles de niños chinos de Wuhan? Pues dijeron, pues nosotros, sin que nadie lo sepa, vamos a calificarla. Y vamos a calificarla con la nota más baja posible, que es eh, una estrella o media estrella exactamente. Total, que la calificación en la App Store pasó de estar en un 4,9, casi 5 que era el máximo, pasó a estar a un 1,4. ¿Qué, qué, ¿Qué consiguieron con esto los niños chinos? Que la pues que la, claro, que la aplicación no tuviera esa visibilidad que tienen las aplicaciones mejor calificadas y cada vez, digamos, que fueran más al vagón de cola. Hasta que llega un momento que la propia App Store, automáticamente, esas, eh, son esas aplicaciones muy mal calificadas... Mmm, ...las retira porque... Eh, no, ...no tienen petición de gente... ...no tienen demanda... No tienen, y, y, ...y poco a poco las van escondiendo... ...y son más... Eh, ...complicados en ...porque es una aplicación que ha sido muy relevante... ...en esta pandemia en América sí, sí, y también sí. en Europa... ¿eh? ...sí, sí, sí... TikTok ha sido, es, es, es, sí, sí. yo no la conozco... pero ...es una de las grandes es, estrellas... Eh, es, es, ...es una aplicación para tener a los niños... Eh, en, ...en estas situaciones... ...controlados y que continúen... ...con su formación... Pero claro, los niños chinos han sido más inteligentes o más listos o más pícaros sí, que uh, el, el, los propios maestros y los propios desarrolladores de esta aplicación. Llegó un momento en que la aplicación desapareció, era imposible encontrarla y con lo cual era imposible que se siguieran sumando más niños y se siguieran realizando las tareas escolares. ¿Y, y cómo es, se enteraron? Bueno, pues evidentemente los propios desarrolladores de la, de la aplicación lo, lo, se, se quedaron impresionados por la picaresca ¿no? de, de los niños y se lo tomaron un poco eh, con, con, con, con bromas de, de, de buenas no y en redes sociales pidió clemencia a los niños con una broma diciéndoles, uh -huh. yo solo tengo cinco años, por favor no me matéis uh -huh. <risas> continuó con el juego de eso desconozco porque no, no he podido saber si la aplicación ha vuelto A, ser, a estar activo o a, se han creado otra o algo así. Pero, ¿Pero la, la estrategia que crearon que los se niños... Puede, ¿Se puede acabar con algo eh, simplemente por una acción colectiva? En sí. este caso, punto R, bajo una cosa, pero no tiene por qué ser claro, malo, sino simplemente que se pongan de acuerdo muchas personas claro, para conseguir claro, eso. Exactamente, la tecnología bueno, es muy interesante, como siempre hemos dicho y tal, pero claro, el ingenio que puede tener... Eh, un niño pues es, eh, es mm, todavía parece ser que es superior a, las, a la tecnología ¿no? y si ya se, se ponen de acuerdo y eh, varios eh, mentes infantiles aunque haya alguien que haya dado la, alguien adulto que haya dado la idea o lo hayan oído o lo hayan visto por internet pues evidentemente se pueden hacer muchas cosas en su propio mundo Pero utilizando <ríe> el mismo método a la venga claro. Fronteras del futuro con Javier Soviano la inteligencia de los niños en el futuro. Javier, muchas gracias a vosotros. Cuídate.